Estamos en este lugar porque en realidad recibimos muchísimos mensajes del interior que obviamente no van a viajar para esta para esta presentación, pero sí en apoyo porque ellos son los que más sufren, uh -huh. ¿sí? Toda esta desidia que está trayendo el gremio. Uh -huh. Todos sabemos que los gremios nacieron para defender los derechos de los trabajadores y Yo llevo casi 25 años de servicio y es la primera vez que veo que el gremio comenzó a operar para la patronal y no para los trabajadores. ¿Esto por qué lo digo? Porque una década se tardó en sacar las sumas en negro que había en el recibo de sueldo. Se tardó una década en sacar todas esas sumas no remunerativas para que este gremio lentamente vuelva a abrirle las puertas. Por otro lado, eh, el 12% en cuatro cuotas, para que la sociedad sobre todo lo entienda, en un sueldo de un auxiliar docente de 24.500 pesos, el 12% no llega ni a 3.000 pesos en cuatro cuotas. No es ni una burla ni una tomada de pelo, es un puñal por la espalda a los trabajadores. Nosotros elaboramos un texto que dice que nosotros no tenemos por qué reclamarle nada al gobernador. Eh, él cuida la economía de la provincia. Nosotros estamos acá por nuestros representantes gremiales. Creemos que así como todo tiene un vencimiento, la dirigencia gremial de este momento le llegó su fecha de vencimiento. Le llega su fecha de vencimiento en el momento que pierde la visión que pierde la sensibilidad ante los trabajadores. Tenemos el 90% de las trabajadoras son mujeres, muchas mamás solteras, muchas jefas de familia, muchas alquilan, por no decirte miles, porque no somos 2000, somos miles de docentes pampeano. Y llegar a fin de mes con una canasta básica familiar como está ya desbordada por la, por los índices de inflación y porque ya se liberaron algunos aumentos en los servicios y se van a liberar otros en diciembre y ellos sentarse a discutir un 12% es más que una burla. ¿Cuánto debería haber negociado los gremios de Telva como para poder compensar todo esto que están perdiendo ustedes? Yo no tengo la palabra de los miles de docentes, pero sí lo que hemos charlado en el grupo es que podría haberse... Podría haber tomado la silla para sentarme en la mesa salarial a discutir un 18% en dos cuotas. Pero no me pueden decir un 12%, 3.000 pesos de aumento en cuatro cuotas. Cualquier trabajador, cualquier trabajador de salud, policial, cualquiera sabe que con un 12% no hacemos nada, nada estamos acá pidiéndole la renuncia a ella porque si bien ella fue votada por una mayoría democráticamente hoy no está trabajando para defender los derechos hoy ella está en contra ¿por qué? vuelvo a insistir ustedes saben que siempre la obra social aumentó el orde, el, eh, no solo el porcentaje de aporte aumentó el valor de la consulta Y el gremio hizo silencio. Yo quisiera que, que Lili, la señora Lidia López responda a esto. Porque yo con el discurso no hago nada. Yo a fin de mes tengo que pagar. Tengo deuda, tengo familia. Y detrás de cada sueldo hay un docente. Y detrás de cada docente hay una familia. Entonces no estamos en tiempos de jugar a esto que hacen ellos, a intereses que van y que vienen. A fin de mes nosotros... Tenemos una familia a la cual responder. Fíjense que en mayo el gobierno aumentó un 65% el salario por hijo. Yo no traje en este momento un recibo de sueldo, pero te lo puedo mandar por mail. Un hijo blanqueado con, en cualquier recibo de sueldo docente equivale a 945 pesos. Imagínense si aumentó el gobernador el 65%, ¿cuánto equivale a El valor por salario. Y si tenés familia numerosa, 188 pesos. Yo creo que, que no, no. Por eso es que digo literalmente, ni tomo la silla para discutir en una mesa salarial un 12%. ¿Ustedes están pensando en una desafiliación masiva a UTELPA? Yo no creo que sea la solución en ningún gremio. En ningún gremio. Pero la gente está muy cansada. Porque ellos se llenan la boca hablando... Esta dirigencia se llena la boca hablando de solidaridad y no hicieron nada por los docentes.